en el juicio no encontró ningún tipo de agravante a pesar de que fue un caso siniestro en donde eh, lo más liviano que se puede decir eh, en público es que asesinó a su mujer delante de sus dos hijos de 2 y 3 años. Eh, a pesar de esto y otras cosas que no voy a reproducir, este juez considera, tiene la visión no debe considerar agravante este tipo de hechos me parece una amenaza a la sociedad es una persona que, que no tiene muy claro de qué se trata la justicia considero eso y consideramos con, con mi familia de que podría haber otras personas y entendiendo la realidad a la que nos enfrentamos